facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia donde aparte de encontrarte el programa de la semana te vas a poder encontrar videoclips te vas a poder encontrar las noticias más destacadas de la semana y carteles con los conciertos todo ello en la página de Facebook de este tu programa facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia Son cuatro los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde de este jueves, 26 de marzo del 2015. Y aquí comienza como cada semana Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las siete y media de la tarde. Nuevamente contigo tanto el sábado como el domingo, eso sí en repetición, pero en la misma franja horaria de 6 a siete y media de la tarde. Cada semana, 90 minutos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Heria. En el programa de hoy, con mucha variedad, tenemos por ejemplo a KOR, tenemos por ejemplo a Emon, a EH Chucarra o a Saqueo. Estos son los grupos... Y otros más, claro que sí, que van a sonar durante estos eh, próximos 90 minutos En la sintonía del 100.8 de la FM En la sintonía de Berriozer y Ratia En Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Y vamos a comenzar el programa de hoy Y lo vamos a hacer con Incandescente Te dirás, ¿qué es Incandescente? Pues es el título de lo que va a ser el nuevo disco de Bonnie, ex componente de barricada, que saldrá en abril editado por Warner y que será en formato doble. 11 canciones eléctricas y 8 con un tratamiento sonoramente más relajado. Nos quedamos con el sencillo adelanto, el sencillo se hace llamar explosivo. Lo dicho, el disco saldrá en abril, pero mientras tanto nos quedamos con este sencillo. Hay que decir que el videoclip te lo puedes encontrar en... En el Facebook del programa facebook.com/euskalmusicaberriozaryratia, aquí te quedas con su sonido, su sencillo presentación explosivo, adelanto discográfico para lo que va a ser el nuevo proyecto musical de El Bonin. Así suena lo que es el adelanto discográfico para este nuevo proyecto musical del Boni. El álbum se va a llamar Incandescente, saldrá en abril, será un doble CD e incluirá temas eh, tan cañeros como este titulado Explosivo. Adelanto para lo que va a ser el nuevo proyecto del Boni. Hemos comenzado con fuerza el programa de Odeuskal Música Lo hemos hecho con el adelanto discográfico para el Bonnie explosivo Y ahora nos vamos a ir hasta Gares Puente la Reina La semana pasada ya estuvieron por aquí los cinco componentes de la banda Para presentarnos su primer larga duración Para hablarnos de su trayectoria musical Y por supuesto, para hablarnos de sus conciertos El 10 de abril, viernes, estarán en el bar Terminal de Iruña Presentando este primer larga duración Son 11 canciones Hablamos de Accord Hablamos de Iñaki a la batería De Aaron al abajo bajo De Íñigo a la guitarra y de Olaya y Sayoa a las voces Temas como Buru Auste o Askida están incluidos en este primer trabajo discográfico Para esta formación desde Galés Puente la Reina a Corta Esta formación nos llega a corta Con este su primer larga duración y con temas como estos que estamos escuchando Buru Auzé, quinto corte del álbum Puesto que estamos escuchando el noveno corte del álbum, Asquidad También te puedes encontrar una versión del clásico Amage Band de Alaich Eta Maider completo para estas dos chicas, para estos tres chicos, la semana pasada estuvieron por aquí, por Euskal Música, por Berriozán en Recia, para presentarnos su primer larga duración y recordarte nuevamente que el viernes 10 de abril estarán en Iruña, en el Bar Terminal, presentando este su primer larga duración desde Jalés, Puente La Reina, Acorda Y desde Gares nos vamos hasta la localidad guirpuzcuana de Vergara, porque allí en 2007 nacía la formación Emon ese mismo año. En 2007 editaron su primer disco, Pistu R.A. En el 2013 saldría de la mano de Vagabiga el segundo larga duración con Fetty Coloré. Eh. Y ahora Emon ha grabado el tercer trabajo discográfico, SUA en octubre del 2014, en los estudios Ame de Mutricu. Hay que comentar que las letras tienen muchas colaboraciones, Etxetik eta atxotik ez de Ammetz Arzailuz mintsa karriketan ni naiz zure kantua i erdibidean de josu ganuza RMR nomadak. Ibis y Salé de Guruche Ostolaza y muchos músicos también que se han acercado al estudio para aportar su porción de música, como por ejemplo mikel a la trompeta, Andoni García a la guitarra eléctrica, Miquel Lazcano a la guitarra eléctrica y acústica o Quique Olveira a la guitarra flamenco. Emon presenta su tercer disco con pues numerosos recursos musicales a su alcance. Sobre el anterior trabajo se dijo que Emon se ilusionaba con hacer bailar a la gente. Con este nuevo trabajo, pues vamos a decir Que es un disco más completo Un disco en el cual sí que va a hacer bailar a la gente Pero de otra forma, de una forma más diferente La banda compuesta por Eneko, Ekaich, Matin, Arich, Michael, y susco Aitor y Robert El álbum, lo dicho, se hace que amar Ellos son Emon Y lo que vamos a escuchar, los temas titulados gaueco and Cheslari y el tema El Du Dos de los temas incluidos en este tercer larga duración Para esta banda de Kipuzkoa, para esta banda de Vergara, Emon Música Tensión. Yala, askatu gala, burrundu gala. Berry snapped. Sonando la música Lemon. De Dentro de su nuevo trabajo discográfico, tercer trabajo en estudio, sua. Lo escuchas en la sintonía de Berriozar y Rotia en 100.8 de la FM. Y a través de internet, eh, claro que sí, en egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Y es que aquí estamos cada jueves entre las 6 y las 7 y media en directo, cada fin de semana la misma franja horaria, pero eso sí, en repetición, compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Ahora un poquito de baile, un poquito de alegría. Un poquito de Emon, con ese es su tercer larga duración, sua Y nos vamos ahora... Con Ogeita Bi Metro Cuadro, tras parte del grupo a Amayur, Naroa Gaincha viene con este nuevo proyecto musical. Un disco grabado en Bilbo con Asier Erziquia durante el invierno y la primavera del 2014. Ha contado con las colaboraciones del músico David Nanclares, el batería David Gorospe, el cantante del grupo Mandoilek y Gon Olagüena... Y la ayuda con los violines de Eunate, entre otros Aunque a priori parezca un disco en solitario Apoyado en diferentes músicos El disco gira hacia el concepto de banda de rock and roll Si sí hay elementos íntimos, pero también intensos Guitarras extremas y psicodelia Un disco de 11 canciones, 11 historias y mil sensaciones Te puedes encontrar en este nuevo proyecto musical De esta mujer, de Naroa Gaincha O Gaita B, Metro Cuadro Así se llama lo que es este nuevo proyecto Para Naroa Aguincha, el álbum Carratura, lo que vamos a escuchar, los temas titulados Geldiceko y Nomadam Berri do itzulinai Encontrar en este nuevo proyecto musical De Naroa Gaincha Bajo el nombre de Ogeita Bimetro Cuadrón En total 11 canciones Con guitarras extremas Psicodelia eh, Temas intimistas como puede ser este Que estamos escuchando El tema titulado más concretamente Nómada Séptimo corte del álbum Antes escuchamos el segundo corte Que el Lichekó Nuevo proyecto musical para esta chica Bajo el nombre de carratura Carraturage el disco Y bajo el nombre de la banda Omeitabil Metro Cuadro Proyecto musical importante Que lleva ya unos meses en la calle Y, como, y que por supuesto Lo estás escuchando en la sintonía de 100.8 En Berriozar y Radio En el programa Euskal Música Y nos vamos ahora, si te parece, con Anai Arreba, que hace unos meses presentaron su single titulado Sorteona o Paddy Suit eh, un disco en el cual pues eh, podías encontrar también dos remixes de esta canción, una hecha por Iñaki Bengoa y la otra creada por la pareja de DJs de Skoda pues ahora regresa al panorama musical ya con el disco al completo, nueve temas son los que te puedes encontrar y tras eh, haber transcurrido dos largos años Desde su primer trabajo discográfico En el 2012 regresan con canciones con muchos detalles Mucho trabajo de composición y de arreglos Y con piezas casi inclasificables Hay que comentar también que cada vez se mueven con más soltura En lo que es el funky Se valen mucho de la percusión Y la aproximación hacia la música disco Merece un capítulo aparte Lo dicho, que nos quedamos pues con este segundo larga duración Para Anaya Rebac, hay que comentarte que el 9 de abril estarán en el Café Anchoquía de Bilbo y el 30 lo harán en la Sala Bomberenea de Tolosa. Nos quedamos con dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo de reciente publicación, hace unas semanas que salió al mercado, ya lo hemos podido escuchar, saborear dos temas, hoy vamos a escuchar otros dos temas, el tema Auryol Asak y Estud Erori Nai, es lo nuevo de Anay a Pues así suena la música de Anaya Reba con este nuevo trabajo discográfico El Segundo Larga Duración Una formación donde los componentes tienen un largo bagaje, digámoslo así Porque han estado en Nice, Roxa, en Traeger Travis o en Cozy Lowly La banda se forró más concretamente en el 2010 En el 2012 editaban su primer trabajo discográfico Y ya las regresan con el apoyo de Bomberenea e Kinchak Con este segundo, larga duración comentarte que el 9 de abril estarán en el Café Anchoquia de Bilbo Y el 30 de abril en la Sala bomberinea de Tolosa Para presentarnos este nuevo álbum con temas como Pizarre Tansear, Astindú Esasu o el tema Aur Yolasak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 que surgió hace ya 6 años en el barrio de Recale y desde entonces no han parado de tocar por los escenarios Tras autoeditar dos EPs y un single publicaron en 2012 su primer disco con la productora Vagaviga y bajo el título factores Factore Comunacca Ahora regresan con su segundo disco de estudio, Canala, un trabajo cargado de energía y de vibrantes temas. En sus 10 canciones, Canala es una obra homogénea y duradera, por medio de la que el grupo Encore define su actitud hacia la vida, la cual no es entendible sin el lenguaje musical, a veces intenso y recto, a veces internecedor y sublime y siempre cercano. Pues aquí están, 10 canciones incluidas en lo que es este nuevo trabajo discográfico de Encore, banda de Bilbo, que regresa al panorama musical con temas como Geishki de Gara, o esto que escuchamos los últimos compases del tema, Bishalen artean Y desde la localidad de Bilbo, ¿qué te parece si nos vamos hasta Eibar? Ya que el grupo EH Sucarra comenzó su andadura en 1991 de la mano del músico Mikkel Norton después de haber ganado el concurso de maquetas de la recién nacida emisora Euskadi Gastea. Ello, pues les abrió las puertas del nuevo y revolucionario sello discográfico Esan Ozenki Records, donde publicó, tanto en esa nozenki como en Metac, continuación natural de aquel, sus primeros seis discos. Su estilo... Se puede definir como punk rock melódico y su repertorio está compuesto por canciones fuertes y emocionantes, pinceladas de hardcore y preciosas baladas. En abril del 2013 publicaron su octavo disco, un trabajo muy elaborado, directo y vibrante como broche de oro a esta historia musical de más de 20 años bajo el título de Uiñak. Pues ahí está ese regreso esperado de esta banda mítica en lo que se refiere a la música de Euskal Herria como son EH Zucarra Con este su nuevo larga duración Titulado Uiñak Y con los temas Emenga Udé Y Condena Tuak En zunesadazu En zunesadazu En zunesadazu Que llevan en el panorama musical Y ahí están dándolo todo con este octavo trabajo discográfico Un trabajo muy elaborado, directo y vibrante Como broche de oro, como te comentaba A esta historia musical de más de 20 años El álbum se hace llamar Uiñac Y ahí están dos los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico En Mingaud, ¿eh? esto que estamos escuchando en lo bueno corte del álbum Condena Tu Acá es lo nuevo de esta banda de Eibar, desde 1991 en activo, E.H. Sucarra. Y del buen rock and roll de E.H. Sucarra nos vamos con algo más lentito, nos vamos a Con el regreso del señor Petit que vuelve al panorama musical con un mini álbum de cinco temas. Con una trayectoria que comenzó en 1999 con el álbum Amets Bat. Continuó en el 2001 con Arrasoyak. En el 2002 con Petit Echeco Utsa. En el 2003 con Anari Eta Petit. En el 2006 con Ausse. En el 2007 llegaría al álbum On. En el 2009 Aguanyak. En el 2010 Aguanyak. Barents, Wilfield e Tapeti Bloody Otsak Y en el 2012 Savi Tapeti Ahora, tres años después Regresa al panorama musical Con un mini álbum Cinco canciones Bajo el nombre de Astiri Titán Y con la ayuda de Bomberenea e Un álbum en el cual Te puedes encontrar Temas como Egunero Tema que abre el álbum O suerte Eren Bluesa Son dos de los temas Incluidos en este Nuevo trabajo Mini álbum Para Peti Aristitán Música Saltzen utzi da ganaren zurkatsak Lagunonak soilik gustez ulertzen dituztena Beguneroa saltzen dia xasi puetarenitzak Oiarirat zarka luitzal ezinaren mehezak Egunero jasate jutira bazitako tatuaiak Beinazalean marraztuak karbi ezinak direnak Egunero asila naiz horren guztiaren ondoren Gaineko laino beltzak eguzki piurtzen saiatzen Bidaiagiteko tan etxe ondoan begiratzen Hortxe baita beti, loiztan norakoa zen Hain gerustel edo deabru, dirain batzuk izaten Barrea irriarekin, irriarekin nordaintzen Naiz eta ipur biabeltza izan, belea izaten ikasten Hiendelagunta bertze animalia ze jutinaragaa den zorkatsak, Lagunonak soilik ustez, ulertzen dituztenak, Egunero az salttzen diasi poeta den izak. Oiiadatzar gaiilu hitzal ezinaren mehezak. Egunero ja sarte juutiabazitako tatuaiak, peinazaan marraztuak garbiezinaak direnak. Duegunero asia naiz lorren guztiaren gondore Gaineko lan jo beltzake guzki biurtzen saiatzen Guada musikari bat izena du suerte Bere izena sarri entzungo zenuten Nola ezagunazen iretzatain beste, kontatuko dizuet suerteren albiste. Hemazteak orista monjako urubate aurrun orku zen zuen, zailazen jakiten, espiritu santua usua blazantzen, seiela batxikitxo se askak betetzen, musikari zintzoa gaiztoen maitale, karta jokalaria horren da dotore, larruaren eskei, emanez amore, kultibatu zituen bizpagiru lore. Eta izan maika kontzertu, kantatzera joan Patrikan armi armak, Sakoneta loan, Txampon gehiago ditu, sartutzen zuloan Tokatio kalariak, igelena oan Tabernako zuloa, duena kautatzen Hortzaren gozoa, ez du ezabutzen. Kezko-kezken artean ezarri urratzen Bele batek kaiolan adina gozatzen Alkolaren bermea daukatxit ezagun Kozatu zuen eta aitortu ezagun Onak izan zituen, gizairu lagu Arratoi eskekoak, eun edo berreun Ilkutsan joko luke, baina ez gitarra dira biztu zaio, eta irrifarra farra Kukurrukua espada, luz bat oso zarra Gaua askatu arte ez mozu izan. Sie gaitza baruan eskampoan regularri gaitza midi erantzita la emaitza la whisky balira ke distributu distribuar para brechar Innotiza tuta autohaquerá tu serpussis mi ringuta ta pereilloosa multiplikatuta, tuta mí tan pecho tan neuría part Eta horrekin Kean tu aullartzea Suerte zagutzea Izan zen suerte Ahí está El regreso de este señor De Petit Temas como Egunero Izuerte den Bluesa Estan incluidos En este nuevo álbum aristitan. Vamos a dejar, si te parece un poquito, la música tranquilita de lado, la música de Petty Y nos vamos a ir con algo más de caña, algo más de ritmo, algo más de marcha Nos vamos a ir con una formación, comienzan su andadura musical por primera vez Y lo hacen con ex-componentes de coma, ya sabes de quién hablamos, ¿no? Hablamos de Saqueo, que tras la disolución de Coma, Nacho Zabala a la guitarra y Rafa Riddin al bajo unieron sus fuerzas a, junto al vocalista y guitarrista Arcaichi Miranda y al batería David Lotero para poner en marcha Saqueo, una nueva eh, aventura cuyo disco de presentación en Sociedad lleva por título La Muda. El disco lleva impregnado el sello personal que tanto Nacho como Rafa imponían en la música de coma. De esta forma, La Muda es una salida hacia adelante con vínculos con el pasado, una evolución natural que cuenta con ingredientes reconocidos como el trabajo de las guitarras a cargo de Nacho y las sarcásticas letras de Rafa. Quizá el aspecto más diferente entre saqueo y coma se centre en el registro vocal de Arcaich, menos agresivo, Que el de Brigid Duque, eh, vocalista de la formación Coma Pues ahí están dos de los componentes Nacho Zabala y Rafa de Redin Excomponentes de Coma Que sacan este nuevo proyecto musical Saqueo y lo hacen con el álbum titulado La Muda Y con temas como Kamikaze y Saliva Música What wow. que les saliva eso es lo que te dice la formación saqueo con este álbum de bude titulado la muda y con temas como kamikaze o esto que estamos escuchando el tema que abre este nuevo trabajo discográfico saliva y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa eu música en la sintonía de berrioario gracia la sintonía de 100.8 de la fm y a través de internet en punto clicando en el logotipo de la radio Ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Y nos puedes volver a escuchar tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero en repetición. Y también nos puedes escuchar a través de Facebook en facebook.com barra euskalmusica berriozar irracia. Muchas formas para poder escuchar este tu programa. Tenemos muchas facilidades locantos cubos en el programa de hoy hemos escuchado el adelanto discográfico para el Boni Acord, Oqueta 2 m Emon Encore Anaya Reback H EH, Sucarra Peti O saqueo y ahora nos vamos a ir Con el nuevo proyecto musical para Lecter de Cobra y Cocaine Y para Sergi de Eraso, que se han Juntado, estos viejos Conocidos de la escena musical vasca Y bueno, han sacado adelante Este proyecto musical titulado Oso, con este álbum debut para Shuta. con ellos, con Oso Te decimos adiós, será hasta dentro De 7 días, agurro